En varios de estos juicios, los tribunales se conforman con jueces de otros lugares, lo que en general asegura la posibilidad de alcanzar plena justicia. Camuña reafirmó esa diferencia al referirse al Tribunal Tucumano de composición mixta.